Thank Una noche más, estos ruido rebeldes invadiendo tu espacio aéreo Como todos los lunes a las 10 vamos a hacer un repaso de toda la música, lo tú mismo Bueno, este lunes vamos a estar comentando varias cosas Entre otras vamos a estar haciendo mención a un nuevo caso de gatillo fácil en la zona de Moreno En la zona de Cruce Castelar Así que en el bloque antirrepresivo vamos a estar informando un poco más acerca de esto que en la mañana, en la 90.1, estuvieron también tratando el tema en recorte informativo. Así que vamos a estar eh, informándote sobre esto y es algo bastante eh, complejo lo que está pasando. ¿no? Por un lado se instala la política esta de inseguridad y por el otro lado... la represión y el asesinato de pibes en los barrios continúa día tras día, ¿no? Y bueno, y si quieres contactar con nosotros para contactar con el plató y alguna sugerencia sobre esto, quieres participar en el programa, puedes hacerlo al, llamándonos al 466-6559 por un mensaje de texto al 156154-0359 o mandándonos un mail a ruidorebeldefm90.1 hotmail.com. Espíritu di volta tu, pi di volta tu. No personalizados, Insumos para tatuajes office. Pi di volta tu, pi del Moreno Shopping Center. Espíritu di volta tu, pi di volta tu. Pi di volta tu, pi agilada. Lo que estábamos escuchando era el tema de Fede Rata, eh, que se llama Querida Clara, que está sacado de Miseria frente a Miseria, que lo que tiene curioso este tema es que está sacado de una carta a un, a un fusilado que escribió unos días antes a, a su hija y la escribió desde la cárcel y se le hizo llegar, y bueno, la rescató esta banda y hizo con ella una canción. Bueno, si estás del otro lado podés llamar al 466-6559 o enviar un mensaje de texto al cero tres 0359 Y nos vamos a ir un poco de, de pan radical, del pan de los 80, los, los primeros pan en España. Estamos hablando de una banda zaragozana. Eh, que tiene un, una maqueta vieja donde hace una recopilación de todos los casés que fueron sacando. Estamos hablando de esta banda zaragozana que se llama Cuarter Rage y lo que vamos a escuchar es un tema sacado por el 84 que se llama Social Democracia. Reporte la escena subterránea local. Esta semana en el reporte de la escena local vamos a estar escuchando un clásico de Buenos Aires hardcore. Estamos hablando de Minoría Activa, canción que salió en el primer Seven Inch. Allá por los 90 Estamos hablando de la canción Financiando la ignorancia Seguimos con más reporte de la escena local, vamos a seguir escuchando más Hardcore, en este caso nos vamos a ir a propia decisión, otra banda también de finales de los 90, banda que hizo historia en el Buenos Aires Hardcore. La canción que vas a escuchar se llama Poder. Seguimos con más Hardcore local, nos vamos a ir a escuchar ahora otra banda también emblemática de Buenos Aires Hardcore, estamos hablando de Buscando Otra Diversión, la canción que vas a escuchar está en su primer disco, se llama Gente Falsa.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 Bueno, hoy vamos a escuchar un poco de Trash Metal sudamericano, banda brasileña bastante vieja, estamos hablando de Violator. Esta banda brasileña es de Trash Metal de vieja escuela que empezó por el 2002 y fue creciendo a medida que iba tocando por Sudamérica. Vamos a ir entonces a escuchar la canción de Violator que es Maniac Trash.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 Recorte informativo Ayer frente al juzgado de paz Había aproximadamente 150 personas Porque quieren su tierra Quieren lo que ellos lograron con su sacrificio Con su fuerza y su trabajo Vos tenías tu casa, sí, y lo tiraron todo Pero lo rompieron ellos, la policía Lo con todo, a romper todo no, Esto no se puede dejar así Hay que seguir hasta el final Porque hay muchos sacrificios Recorte informativo De lunes a viernes de 9 a 11 horas Por FM Moreno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 No sé si contesta su pregunta. Porque, Porque siempre hay tiempo para, para cambiar, cambiar las cosas. cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14, 14 a 16. Por tu estación de información. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las Radios Comunitarias Argentinas,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 Una vez más la policía asesinó por la espalda a un chico en un barrio de Moreno. El jueves 3 de junio a las 22 horas en el barrio Las Flores, en la calle de Mostenes y Ruta 23, Sergio Ángel Casal fue ejecutado por la espalda con un tiro en la cintura y otro en la nuca por Néstor González. Efectivo de la Policía Federal de la Octava. Hoy, 7 de junio, se realizó a las 19 horas una marcha en repudio a este nuevo gatillo fácil. Estamos en comunicación telefónica con Gabriel, compañero de Mucho Palo para Que Aprenda, programa compañero acá de la FM Moreno. Hola ¿Qué Juan, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal Gabriel? Buenas noches. Eh, queríamos saber cómo fue la actividad de hoy esta marcha en repudio por este nuevo gatillo fácil Bueno mira te comento eh, la convocatoria de hoy fue realizada por este, los familiares de Sergio casal este, y por sus compañeros este, de la escuela este, Mariano Moreno eh, el joven cursaba en el segundo año el polimodal de esa escuela. Y bueno, la actividad de hoy este, hubo, no soy muy bueno para los cálculos, pero hubo este, alrededor de más de 500 personas, ¿no? Eh, un clima de mucho dolor, eh, mucha indignación. Eh, palabras muy sentidas este, al final de la actividad por parte del hermano de Sergio, Gustavo Casal. Eh, recordemos que Gustavo Casal es este, docente de escuelas públicas del distrito de Moreno. Entre otras, este, es compañero mío en la escuela media número 3, José Hernández, de Paso del Rey. Eh, o sea, fue una actividad, digamos, este, masiva, lo cual demuestra este, el cariño que despertaba Sergio entre, en su barrio, entre sus compañeros de escuela, este, y que, bueno, creo que la misma masividad dan por tierra las versiones este, malintencionadas que han circulado por parte de algún momento, eh, sobre todo a partir de la declaración de este asesino. Eh, portador, este, bueno, como tantos otros asesinos que portan este uniforme, eh, de que la situación está se ha a partir de un intento de robo, digamos. No todas las versiones que hay hasta el momento parecen este, en mentir esto. Gabriel, la versión, digamos, oficial, la versión del asesino Néstor González, sería que él intervino para eh, prevenir un robo. Bueno, el concepto de prevenir este, eh, es muy este, eh, amplio, si se quiere, confuso, ¿no? Prevenir que, digamos, prevenir por actitudes, prevenir este, por eh, portación de rostro, prevenir básicamente por ser joven en este momento en el Gran Buenos Aires, ¿no? Eh, el hecho concreto es que eh, el joven, digamos, este, fue herido este, en la cintura. cae boca abajo y este asesino lo ultima realizándole un disparo en la nuca eh, a menos de un metro de distancia. Eh, esto creo que deja de lado este cualquier este eh, comentario o cualquier declaración que haya podido hacer este criminal. Eh, ¿En qué estado está la causa? Eh, ¿Qué pasó con este asesino Néstor González? ¿Saben algo al respecto? Lo que tenemos entendido es que este asesino este, se encuentra detenido en este momento. Eh, este asesino es este, miembro de la Policía Federal. Al momento de su aprehensión, eh, no solo portaba el arma reglamentaria, sino como es típico en estos casos de gatillo fácil, portaba este, un arma eh, no registrada en el RENAR, digamos, este, estrategia habitual de estos criminales para simular enfrentamientos y para así garantizar su impunidad y la represión para, con la juventud. Eh, y en un primer momento la causa eh, había sido caratulada eh, como homicidio en situación de robo, lo cual le garantizaba la impunidad a este criminal y a partir de la intervención de la familia y de la declaración de algunos testigos, esto fue cambiado a homicidio simple, lo cual desde mi opinión, digamos, y... Eh... De, de entendidos en el tema, esto eh, también en cierta medida garantizaría su impunidad porque convengamos que el homicidio simple tiene una pena comprendida entre los 8 y 25 años de prisión, lo cual le podrían dar en un eventual juicio este 8 años y este criminal quedar en libertad los 4. Eh, según entendido en la materia, y por lo poco que yo sé de derecho, eh, a este caso le cabe el homicidio calificado cuya pena es este la debería ser la reclusión perpetua. Creo que la pelea de... De la comunidad Moreno, de la familia y de todos los que estamos decididos a acompañar este, esta causa, eh, debería ser la de lograr la calificación de este, homicidio este, calificado para así este, no garantizar la impunidad de este criminal. Bueno, agradecemos, Gabriel, la comunicación telefónica. Hay una nueva convocatoria. ¿Cómo continúa eh, esta lucha para garantizar que esto no quede impune? Bueno, eh, yo al momento que me retiré de la actividad no había este, realizado ninguna convocatoria, pero seguramente este, en las fechas siguientes eh, habrá eh, más convocatorias. Y bueno, eh, desde nuestro programa y desde el tuyo seguramente mantendremos este, informados a, a la audiencia. Bueno, Gabriel, buenas noches. Gracias nuevamente por haberte comunicado y aportar en este espacio y permitir al que está del otro lado poder informarse y poder... Eh, tomar conciencia de que no es un policía, sino que es toda la institución, como siempre decimos desde acá. Bueno, compartimos desde acá y gracias, Juan, a vos por el espacio. Nos vemos pronto. chao Gabriel. Y bueno, para ir cerrando el bloque antirrepresivo, lo vamos a cerrar con el tema Gatillo Fácil de Malón. Shop. Rock Shop. Remeras, buzos, camperas, CDs, DVDs y accesorios En el Moreno Shopping Center, local 244, Martínez Melo 151 Rock Shop, Shop. Rock Shop. Gráfica 2000. 2000 Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más Gráfica 2000 9 de Julio y Piovano, Moreno Sur Aresas globales Música sin fronteras Voces sin límites Voces sin límites Música sin fronteras Hemos llegado al bloque de las raíces globales. Lo que vamos a escuchar en primer término es una banda sueca. Estamos hablando de Wars Victims. Y lo que vamos a escuchar ahora es Ofraid Forza Skardax. Lo no, pronunciamos lo mejor que podemos. Bueno, seguimos con más rarezas globales, seguimos con más eh, música extrema, más crash. En este caso nos vamos a ir a Japón a escuchar la ya mítica banda japonesa, estamos hablando de Disclose, la, ban eh, la banda esta viene tocando hace muchísimos años en la escena underground de Japón, desde el 97 y estuvo activa hasta el 2004. Lo que vas a escuchar ahora es Aspect of War.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 Seguimos con más rarezas Globales, ahora vas a escuchar a State of Fear, la canción que vas a escuchar, Consumption. Latinoamérica rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Bueno, esta semana en el reporte de la escena nuestroamericana... porque probablemente vamos a cambiar el concepto de latinoamericano por el de nuestro americano, que creo que es más acorde. No sé qué opina. Y sí, por lo menos a mí no, no me pida tan cerca, pero sí que noto esa unión que hay entre pueblos y un poco el concepto de lo que es la música en el continente latinoamericano. Así que a partir de ahora vamos a cambiar la artística, se va a llamar Nuestra América Rebelde del Bloque. Y vamos a escuchar hoy Desorden Público, una banda bastante vieja de Ska de Caracas, Venezuela. La canción que vas a escuchar se llama Valle de Balas. No, para que uno no vale, ¿Cómo se, se identifica un policía no, ya, ya, ya. En un armado. De Venezuela nos no vamos, no vamos a ir a Brasil, vamos a cambiar un poquito el estilo de la música Vamos a escuchar una banda muy vieja, una de las primeras bandas brasileras de punk Estamos hablando de cólera, esto estaba en su primer disco, intenté mudar mañana La canción que vas a escuchar se llama Condenado ¡Gracias por Bueno, vamos a ir ahora a escuchar una vieja banda uruguaya, estamos hablando de Pirexia, esto salió originalmente en el split con Cuxify, banda local, vamos entonces con Pirexia. Bueno, muchas gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Sí, todos los que llamaron al 466-6559 o mandaron mensaje de texto al 1561540359. 540359 Queremos agradecer el llamado telefónico que recibimos de Julián, el cual nos aportó también algunos datos más respecto a lo que fue la movilización de hoy, el repudio al... Nuevo caso de gatillo fácil a este nuevo eh, asesinato contra un pibe eh, de barrio Como fue el asesinato de Sergio Casal ocurrido el pasado jueves 3 Nos contaban que hoy en la movilización hubo muchos jóvenes que estuvieron acompañando Este reclamo de justicia con la familia, con los vecinos de la zona de las flores y los barrios Aledaños, y también nos eh, convocaba a que el próximo 11 de julio se va a hacer una nueva movilización. Así que estaremos en estado de alerta eh, para ver cómo continúa esta lucha para que no haya otra vez impunidad para la policía asesina. Entonces dejamos a disposición nuestro mail para este tema, sobre todo, que es lo más importante, para que, que se llama ruidorebeldefm90.1 arroba hotmail.com, lo repito de nuevo, ruidorebeldefm90.1 arroba hotmail.com, para sobre nueva información o más gente que sepa acerca del caso, se pueda comunicar con nosotros y exponer la información que nos O la información que nos dé O vemos si puede venir al plató Y compartir Bueno y también tenemos la dirección del blog Si querés levantarlo de hoy Pasárselo a algún Amigo o algún compañero Lo podés hacer en nuestra dirección de blog Que es ruidorebeldemoreno.blogspot.com Y bueno Hemos llegado al final de Ruido Rebelde Otra semana más Y nos vamos a ir despidiendo Bueno esto ha sido todo por hoy Nos vamos a ir escuchando un poquito de punk Una banda bastante vieja, de, de, de a finales de los 80, a principios de los 90, que se llama Efectos Secundarios. Y de su disco Pun Mina vamos a sacar el tema eh, Madero. Hasta la semana que viene, esperemos que os guste. ¿Qué pasa, Ramírez? ¿Cuánto tiempo sin vente? Ahora sí que me vas a ver, capullo. Y vete sacando la papela que tenía ganas de hacerte test. ¿Pero y eso, tío? Pues ya ves, soy un agente y necesito mi dosis. Y lo vas a tener, cacho cabrón. <risa> Compraste la segunda mano, allí viste un anuncio puesto en pico y bien pagado Antes eras un obrero, ahora un puto malero, vendiste tu vida un puñado de dinero Y no tardas en sentirte en el curro, como en casa disfrutas como un cabrón, puteando a todos Bueno, y antes de irnos en el último momento, queríamos recordar que el 3 de julio es la marcha por Sergio Casal y esperemos que, que acudan a esta marcha.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 Arte, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confiterías, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno en Victorica 960 Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonido oeste. Sonido oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones Sonido en vivo Pantalla gigante Sonidos Oeste Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país Sonidos, Sonidos Oeste. Oeste Merlo 425 Moreno Teléfono 0237 462 9020 www.sonidosoeste.com Sonidos Oeste